Los días o s d ya p r o l u n g a d o s por el presidente de la República a las instituciones públicas, y obviamente no hay festejos de orden nacional y, y, y en el ámbito particular. Así que, bien comenzando esta semana con muchas informaciones, lamentablemente no son muy buenas, pero、eh, como decía Sandro, al final la vida sigue igual, hay que seguir, hay que llorar, hay tiempo para llorar, pero también hay que ponerse d pie. Y creo que lo que le gustaría a muchos de los que fallecieron. Comenzar el día lunes en la mañana temprano con ánimo, tirándole para arriba buenas vibras. Así que esperamos hacerlo de la misma forma como a ellos les hubiese gustado. Así es, pasamos a revisar inmediatamente las condiciones del clima para el día de hoy. La máxima se va a registrar a las 13 horas cuando el termómetro marque 10 grados de temperatura. Temperatura que se va a mantener hasta las 5 de la tarde. Viento. Noreste, oeste, con ráfagas que llegarán incluso al mediodía a los 43 kilómetros por hora. Su b a s c o es intermitente durante toda la jornada. Tomen las precauciones. Y vuelvo a decir: cuando entre, ingrese, se suba al colectivo, sacuda el paraguas, por favor. Pero sacúdalo afuera, no d entro. El paraguas estamos hablando, ¿no? Claro, claro. Me parece, muy、sí. bien. Oye, saludos para todos los que están a través de la webcam. Sí, hay, hay gente que nos está、y、mirando. Stream. Saludos para ellos. Ahí está la cámara. Sí, ya, la vamos a dar solo. Vamos a contar justamente algo que nos pasó ayer. Un saludo para uno de nuestros auditores. q u Estábamos e reportando un incendio que destruyó un segundo piso de construcción.、Eh, esto en Avenida República. Ajá.、Uh、¡Uy! -huh. Oh, yo conozco eso. Pero por supuesto. Y ya había finalizado la emergencia. Estaba controlada por parte de bomberos. Y se nos acercó un joven que nos tocó el hombro. Y yo, yo siempre respondo igual, ¿eh? por si acaso. Pero Colombia me dice: ¿Usted es Cristian Lobo? Yo le dije: Ya, ahora, ¿qué dije? <ríe> igual que como me llamaron por teléfono. A ver, ¿qué, qué desgracia pasó? <ríe> siempre, siempre los primeros llamados son como. Me, no, me dijo: Yo lo escucho en la mañana y escucho el podcast、eh, todos los días. Ah, qué bien. Así que... Oye,、gracias. vamos con esta información. A mí me ¿Sí? llama la atención porque ahí en ese sector,、eh, al lado de esa casa siniestrada, no sé si a la casa. Eh, contigua, que viene por ese lado, que es calle Tarapacá,、eh, habrá pasado algo en esa casa-habitación.、No, no. Pero ayer, pasadas las 14 horas, la alarma de incendio del cuerpo de bomberos dos horno indicaba como siniestro una casa-habitación de dos pisos de material ligero ubicada en la esquina de calle Tarapacá con、eh, República. Construcción de propiedad de María Laura Leguiñel, la cual utilizaba en el segundo piso como casa-habitación, en tanto el primer nivel lo arrienda a un bar, un centro de llamado y venta de ropa de propiedad de don Raúl Acenjo. Sí, la propietaria no se encontraba en la vivienda al momento de iniciarse el fuego y habría declarado que no dejó fuego en la estufa o un calentador encendido, por lo que se desconoce por ahora las causas que dieron origen al fuego materia, que es investigada por el Departamento Técnico de Bomberos. Así es, informaciones hasta h o r a de la mañana. En otro ámbito de las informaciones. Eh, en una reunión con la directiva comunal del Partido Radical Social Demócrata se formalizó el apoyo a la candidatura progresista del doctor y concejal Alejandro Baeza. Ahí tiene. Ahí tiene. En miras a las próximas elecciones primarias, que decidirán el candidato único de la oposición que enfrentará a la derecha en Osorno. Con este apoyo, los radicales osorninos se integran, o se integran perdón, de lleno a la campaña ciudadana que busca unir a los partidos de centro-izquierda y de esta forma profundizar la democracia. Voy a hacer mi comentario político de la mañana. Le sale ya entonces, y hemos destacado esta nota justamente por eso, ya le sale gente al camino al actual alcalde Jaime Bertín y le sale del mismo lado. Porque estamos hablando de derecha e izquierda, le sale alguien de izquierda. ¿Y de derecha? a de derecha?、Eh, a que... Pedro Vázquez, el presidente. Pero yo te, yo te... Dijo que iban a hacer una votación interna para e l e g i r dime. Yo te diría que según lo que uno puede captar en la calle, lo que puede ver, lo que puede escuchar, lo que puede conversar. Está creciendo, c o no n digo con mucha fuerza, pero sí está creciendo por ahí ya en varios grupos, varios sectores, la figura del gobernador de Osorno. Sí, pero por supuesto. Rodrigo c a g u a t como、eh, candidato, no como próximo, sino que como candidato, como una opción. Interesante. Sí, la verdad que、eh, también mi fuente dice lo mismo, hay unas conversaciones bastante avanzadas con respecto a eso. La gente que maneja política, especialmente la concertación, se ha dado cuenta que. El grupo de trabajo también del gobernador se ha armado con un par de periodistas más, lo que no deja de llamar、oh. la atención, recordar que, que en este momento, y no es un misterio para nadie, también el, el actual alcalde Gene Bertín cuenta en su grupo más cercano con por lo menos tres periodistas que lo asesoran constantemente y invaden con comunicados los medios de prensa locales. Pero, y, eso, y eso es parte de, de su campaña. Ante, ante ese punto, creo que, claro, tú te puedes、eh, nutrir de periodistas, de, de gente que te pueda bombardear los medios. Ahora, si tú no estás metido y los periodistas y la persona en sí, el candidato, no está insertada en los medios o no tiene una buena llegada con los medios, o sea, no, yo lo digo sinceramente: o sea, no saca nada con llegar 50, 60、eh, informaciones, que correos, que esto, que vamos a hacer esto, e o t o si los medios de comunicación no están. Eh, por decirlo como, como era el Chino Río, no están ni ahí con darlo a conocer. Claro,、sí. eh, mira, lamentablemente yo debo decir que la mayoría de la gente que está haciendo, no todos, pero una, una cantidad importante de los que hacen asesoría comunicacional,、eh, o no está trabajando, o no tiene feeling, y no sabe lo que está pasando afuera, y, no, y ni siquiera sabe l, l, cómo se m a n e j a las pautas informativas. Entonces se llegan los comunicados y dicen: ¿por qué no me lo publican? ¿Y por qué no me lo sacan? ¿Por qué es lata? Hace unos días atrás, debo confesarte algo.、Eh, llamaron a una radio amiga. ¿Ya?、Eh, y le dijeron: ¿Y ustedes no van a venir a cubrir esto? No, q u e sea que tenemos la gente afuera. Y, y lo otro lo tenemos dispuesto para otro evento periodístico. No, pero que, que alcance n a l l e g a r para acá. Y la respuesta fue por correo: No nos pautees. s d Y bien sabes tú que esto no es noticia ni información. Mándate la foto y mándate el texto. Oye. Hola, hola. Hola, saludos para la gente que pasa por acá porque hay Ramírez tocando la bocina, no hay ningún problema. Saludos para ustedes, muchachos, que tengan buen día. Un saludo al Leo que nos dijo el otro día que él era uno de los que pasaba. El Leo dijo que iba a mantener incógnito en nuestro reportero incógnito, él se quiere mantener así. Nadie lo va a conocer, dijo que iba a manejar una máscara. <risa> Oye, pero antes de pasar a esto, recordar que anteriormente, cuando postulaba alguien de derecha a la alcaldía, el problema era que había un solo candidato de la, de la concertación o del lado de izquierda. Y habían dos de derecha, y los votos de la derecha se dividían y hacían ganar, q u i eran lo o no, al de, al de izquierda. El día de hoy, esto podría darse de vuelta un poco si sigue el doctor Baeza y se van más de dos candidatos. La, la derecha aprendió la historia y está tratando de hacer primaria interna para decidir el candidato único, así no dividir fuerza. Pero también es cierto que va a entrar y también con mucho rumor entra por.、Eh, ¿Cómo se dice? Por atrás, no sé cómo se dice, no dentro, por atrás, no, Por no, los palos. Por, por los palos, gracias. q u é b u e n a c h á s era feliz. Bueno, pero el ex alcalde San Jam, que también ha dicho que no ve con malo ojo repostularse porque él quiere llegar a arreglar las cosas que no se han hecho. Lo h dicho un par de inauguraciones por allá, ¿eh? en、sí. que ha participado. Uy, date cabrito. ¿Ah? Siete de la mañana con cuarenta tres y minutos, siete de la mañana con cuarenta tres y minutos. A esta hora de la mañana te acompañamos o t r a v e z de País Lobo Radio, a través de la señal 101.5 de la frecuencia modulada. Más informaciones. Sí, más de una treintena de agrupaciones folclóricas de Osorno dieron el Vamos a las Fiestas Dicioceras, haciendo g a l a de sus habilidades en el ya tradicional desfile en Plaza de Armas, de fondo, nuestro c o l e g a Coloca, Música Acorde, organizado por el municipio y la Asociación de Conjuntos Folclóricos de nuestra ciudad. ¿Te escuché u no? Sí. Era como eso. Vuelvo a reiterar: estamos en el mes de la patria, director. Necesitamos más de dos cuecas, por favor. Y ojalá que sean buenas, ¿no? Con esta introducción. ¡Ah! h a r á n Durante el desfile, los folcloristas rindieron un reconocimiento especial al funcionario municipal Jaime Suazo por su labor y buena disposición en el bien de las distintas actividades artísticas de las agrupaciones folclóricas y culturales de Osorno. Asimismo, se agradeció la colaboración desinteresada de la Sociedad Folclórica y Culturales de Osorno y también mutualista de Unión de Artesanos. Y se distinguió de manera especial al alcalde don Jaime Bertín por el apoyo permanente y por su gestión al servicio de la comunidad. Ahí e La princesa. Déjale. A... ¿Por、uh -huh. llegó llegó parrilla. Parrilla uh, ¡Eh! con con una ¡Eh! l fin ¡Eh! ¡Eh! m a a n h e l l e a h ¡Eh! una radio ¡Eh! n él ¡Eh! ¡Eh! h e como antigua l e d e a h o ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! t ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h c h ¡Eh! ¡Eh! h e t a h e o e h ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h a s e h a h ¡Eh! ¡Eh! h r h ¡Eh! ¡Eh! h e l p r o b l e m a e s q u e Parece que queda la intemperie.、Ah, y si bien él decía que eso mejoraba aún más el tiraje con que ardía el carbón, porque el aire venía de abajo y de los costados, <ríe> muchos dudaron de que. Pero lo simpático era verlo llegar en la parte de atrás del vehículo. Ya, lo i m p e r e s a n t e es verlo llegar con algo ya. Ya, claro. Ya, ya eso ya. Y ya eso es, es importante. Es importante. Verlo llegar con algo Andrés Mujica es <ríe> importante, porque más no dispara nunca el cañón de museo, no se raja nunca el volantín de cuero.、Oh, ¡Oiga! No, no, sí. El Andrés hizo una nota acá, hizo un comentario que también publicó en el diario, o ¿eh? Nos envió ¿Eh? nuestro aporte. Inmediatamente va, va a Tan, comentar. Tantas cosas están publicando en el diario, cualquier. No, oiga. oiga. Él estaba feliz con su recorte. Ahora a q u s Quiero que te u e l v a Oye, la región de los lagos、eh, definió a sus seleccionados del judo para competir en los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía a disputarse entre los 11 y el 17 de noviembre en Ushuaia, Argentina. Entre los 11, sí. Hay más incluso, no, entre los 11 y el 17. Cabe destacar que estos Juegos se reúnen deportistas de 15 a 18 años provenientes de las regiones chilenas y las provincias argentinas. Del extremo sur. De acuerdo a la última fase regional de competencia por la clasificación para participar en estos juegos, efectuada en el gimnasio de la Escuela de España Osorno, clasificaron los siguientes deportistas. Nuestro locutor de deportivo, por favor. r a h Yo se l regalo la n o t i c No importa. En Damas, categoría 48 kilos. Es que aquí los chicos están esperando a q u í ...yo que los Dama, nombremos.、Miren. Damas 48 kilos. Mira que. <risa> Oye. ¿Qué? Romina Menezes, del Liceo Luis Pastor de Osorno. 52... Romina Menezes. Sí. No, Menezes. 50... Menezes. Mene... Claro. 52 kilos, Paulina c a ñ u l e f del Liceo Adolfo Matei de Osorno. Es raro decir las niñas con los kilos. Por ahí, por ahí estamos. 57 kilos, Ángela c a ñ u l e f de la Universidad San Sebastián de Osorno. Bien, bien, sí, ya ahí estamos como en mi peso. 63 kilos, Caterín <risa> Oyazun, r <risa> del Regimiento Arauco de Osorno. Vamos. Ahí, ay, ahí, ay, Tani. ¿Qué te q u a 70 kilos. Ah, mío.、T、tía, tania, perdón. Tania, Tania. Rosa, del Liceo Comercial de Osorno. Y en la categoría 78 kilos. Ándate p e、eh, s a d o ahí tenés tu pavo. Constanza Rogel del Colegio Salesiano de Puerto Montt. Hay que tomar suspiro v a r a tomarle un brazo. Aquí. Ahí, ahí, ahí, ahí. ahí vamos. <ríe> en varones, categoría 56 kilos. ¿Qué te gusta? Braulio Nieto del Colegio Salesiano de Puerto Montt. 60 kilos. Javier Vargan del Liceo Comercial de Osorno. 66 kilos. Nicolás Barrera de la Junta Vecinal. 19 de Osorno. 73 kilos, Rafael Higueras, del Colegio San Mateo de Osorno. 81 kilos, a y macho. Ramiro, Ramiro, perdón, me da por lo c o l o c a l e una S. Ramiro Aros, de Fundación m i c a s a Y 90 kilos, Samuel Radatz, del Liceo r a ú l de Osorno. La competencia contó con la presencia del analista del deporte de competencia del Instituto Nacional de Deporte, Marcelo Rosa. a Siete de la mañana, o mejor dicho, trece minutos nos separan de las ocho de la mañana. Seguimos con las informaciones, don Cristian Lobo. Sí, falta poquito la vecina ya, o el vecino. ¿Quién está arrendando ese departamento? ¿Qué a h o es? Es un departamento, es una especie de palomar que se encuentra en el edificio a l frente. ¿Cómo d e s c o n o z c o el. ¿Cómo se llama? Hoy te conté que en el otro edificio. Ya. Un día estábamos aquí haciendo el, el programa. Nosotros estamos pleno Ramírez con pasaje Vázquez, en Lo s Alto s Carrasco Crédito. Y ahí al frente salió una dama, abrió las cortinas. En ropa interior negra. No. Miró para todos lados y de repente se le ocurre la mala idea de cerrar la cortina. No, de mirar para acá arriba. <risa> y ustedes estaban como un perro de. ¡Ahhh! <risa> Ahí viene. Pues s、sí, n、no, a a r r á j u e te corona. Una miradita. y o s o y nuevo en el plano. Oye, pero te colocaron medio mueble y pues. Oye, no, está muy lindo el mueble que colocaron de cuatro metros aquí. Veo clarito más afuera. <risa> Hoy, en otras informaciones, pasadas las 13 horas del sábado, una pareja de jóvenes sustrajo una cartera, una clienta del restaurante ¿Sí? restauran Janos, ubicado al interior de la galería Centro Sorno, en calle Leutero Ramírez 977, en el centro de la ciudad. La acción delictual fue apreciada por los garzones, quienes siguieron a la pareja, dándoles alcance en calle Juan Maquena, casi al llegar a calle Mata. Lugar donde le pidieron que por último pasara n la billetera para que pagaran la cuenta a los clientes.、No, ahí fueron detenidos y donde fueron entregados a carabineros que habían sido alertados del hecho a través del Fondo Emergencia 133. Aquí lo importante es destacar: primero la acción de los garzones, que muy bien, los siguieron, los persiguieron en la práctica. Y lo otro es que los detenidos, un varón de 19 años con domicilio en la comuna de Padre Las Casas y un adolescente de 15 años con domicilio en Puerto Montt, mantenían. Estos jóvenes ladrones, órdenes pendientes de detención emanadas del jugado z de garantía de Temuco, informado de los hechos e l fiscal de turno, d i s puso su presentación al jugado z de garantía de Osorno. ¿Qué le cree? ¿Así? ¿Te has fijado, pero a lo mejor no, pero, pero yo se lo recalco, que de un tiempo a esta parte está llegando mucha gente con malas costumbres de Temuco? ¿Se ha da dado cuenta、eh. que hay, hay una reiteración de que, por ejemplo, los cajeros, se descubre que una banda de Temuco. Unos lanzas que aparecen, son de Temuco. ¿Qué pasa? Están viniendo a, a hacer territorio acá y, y jovencitos, esta pareja,、eh, la, la menor, 15 años.、Exacto. Vamos. Entonces están comenzando muy, muy rápido y las dos tenían o r d e n e s pendiente s de detención de Temuco y andaban acá, lloreando, como dicen. Así es. Minutos para las ocho de la mañana, nueve minutos para las ocho de la mañana a través de País Lobo. La palabra. Piñera revela posibilidad de extender jornada de escolar y disminuir las vacaciones. Sí, esto va, esto va a comentar para largo. Yo reconozco que aquí donde pierdo como treinta e 0 40 auditores de una. Bueno, pero antes lo que dijo el jefe. El jefe dijo. Que el gobierno estudie aumentar el número de días de clase, ya que a su juicio, al juicio de él, se estudia muy poco. Al hacer la comparación con otros países y, y sus resultados. El presidente lo dijo y yo estaba ahí <ríe> mirando la televisión cuando lo dijo en tolerancia cero. ¿eh? Uh -huh, anoche, sí. Ahora. Según él, sacó un cálculo y se estudia poco. Efectivo. Y dijo, y dijo otra cosa que también es verdad. Sí, ahí es el, el, el gancho. Entre paros, dijo, movilizaciones. Se suman como tres meses de vacaciones. ¿Eh? Entonces, como que es mucho. Es con la, las dos semanas de vacaciones de invierno, los dos meses de verano, la mitad de la quincena de, de diciembre. Son tres meses y algo más. Y un par de bar o s son como cuatro meses. ¿Eh? Es que,、oh. eh, eh, perdón, es la tónica en este país. En este país se trabaja mucho, pero se produce poco. Se va a clases o se va a las instituciones educacionales mucho y se aprende poco. A diferencia de otros países que trabajan menos horas y sí, producen、correcto. más. Y estudian menos y aprenden más. Y yo creo que está en el tema del enfoque. Nosotros tenemos esa mala costumbre y, y mi percepción personal, y a lo mejor, ya, veamos lo, lo, los mayores o los que bordeamos entre los 25 y los 40, <risa> a raza. Pero ya salimos del colegio, pensemos que ya terminamos la universidad, que se yo, todo aquello. ¿Cuánto de lo que le pasaron realmente le sirvió en básica y media? bueno.、Ah. Bien poco. Esa. Esa. Esa lanza m e d las cuatro operaciones principales en matemática, s las cuatro operaciones en matemática s y. Creo que compresión n lectora, alguno, s porque hay、claro. chicos que todavía llegando a la universidad o saliendo de la U leen y no saben lo que están leyendo, no entienden、entonces、lo que n l e e n Entonces、leen. no hay compresión n de lectora, que se. Entonces tú aumentas las horas. Y sabes que cuando. Y andó, cuando... y andó. Mire, yo le digo en términos económicos, vamos a hacer lo siguiente: cuando se amplía doble jornada, los que elegió. Obviamente decidieron de que se podía quedar a comer en el, especialmente los, los subvencionados, no reciben alimentación gratuita del Estado. Por lo tanto, si usted está en un colegio subvencionado, particular subvencionado, tiene que pagarle la colación para que se quede el niño del colegio. Y ahí queda como dos horas mientras empieza la segunda jornada.、Uh -huh. Plata. Póngale luga. Entonces tenéis 20 lugas extra. Luego, si quieres mandarlo a la casa de vuelta para que coma en tu casa porque te sale más barato, tienes que pagar dos furgones más. Entonces tiene un desembolso de plata. Tira la jornada completa, pero el chico está todo el rato en otro lado. Y segundo, llegan a horas muy raras donde tú no sales. El chico, ¿a qué hora sale? A las 5 de la tarde. ¿Y a qué hora sale el papá? A las 6, a las 7. Entonces tienes que conseguir a alguien que, que esté en la casa para recibirte al niño. O si no, tienes que dejarlo solo en la casa. Entonces los tipos te hacen la jornada externa. O sea, eh. Ah, ya,、eh, ¿cómo se dice? Más larga, ya, más larga. Pero nadie se preocupa de. ¿Qué es lo que están haciendo en esa hora? Claro. Los chicos quedan solos mucho rato en las casas. Muchos papás no tienen la opción de tener una nana para que espere a, al niño que llegue al colegio. Entonces, es una lata, realmente.、Eh, esta jornada d extrema e y lo otro, la materia que te p a s a Esa cuestión de hacer cosas con los porotos. ¿Te has fijado? ¿Traigan medio k i l i t o poroto porque vamos a hacer una figura en, en, con porotito? Digo. Está bien la habilidad manual, pero lo otro es como mucho. La otra cosa que me molesta también es que de repente en algunos colegios, especialmente los particulares, particulares mencionados, también pasaron mis hijos por número, cuidado. Así que no ven que d i c e ah, no, se está. No. porque l u e g o trabaja en la radio, soy que、no、estuviera en colegios particulares. Claro, entonces. c u j n t a la plata. ¿Qué pasa? Que dicen, tienen que leer un libro y te dan un libro que no te lo conoce nadie, que no está en la biblioteca de nadie, que es de, un, de una editorial n u e d i t a y el libro te cuesta 10 mil pesos. Y yo lo dije una vez a un profesor: yo te estoy comprando la nota. Porque es para una nota. Yo estoy gastando 10 mil pesos.、Mm. Entonces, quieres o no, le genero presión a mi hijo para que se aprenda de memoria el bendito libro. Entonces le estoy generando una presión lectora. Por 10 lucas me lo tiene que recitar, ¿no? y al r e v é Claro, entonces, vamos, ¿por qué nos damos como antes, que eran los libros que estaban en la biblioteca y u no los podía conseguir, viejo? ¿Qué quiere probar con eso? ¿Cómo? Hay algunos nombres como La Camilita fue a la luna. e n buen s e n t i d o Y lo otro, ¿sabe qué? Papelucho. Papelucho, papelucho. m a p e l u c h o está lleno. Oye, lo, lo, Marcella, lo, Pá, por, último, por último, cosa s e n t r e t e n i d a s que le gustan a los niños, pero lo hacen leer la Odisea. Pero lo están haciendo leer la Fuente, guiada, Ovejuna. Lo, Fuente Ovejuna. Lo están haciendo leer ahí,、oh, la, la, la Ucana, la, todavía. Fierecilla. a r a u c a n a t d a v a Ya v a l del mar. Oye, <risa> no, o sea, el último c o m e n t a r i o de educación.、Eh, de partida, no estoy a favor de aumentar los días de clase. Pienso que va, me va a generar costo económico. Lo otro es que. ¿Por qué no le siguen hábitos de estudio los cabros? Comprensión lectora. ¿Qué sacan de pasarle. h a c e r l o s leer tantos libros si los cabros no están entendiendo? ¿Qué están haciendo ahora? Están dando a ver la película. El resumen en vagos.com.es.cl.、Uh -huh. Y. y no saben. Lo que dices tú, no produ producen poco. Tenemos malas costumbres. ¿Te fijas que cuando vemos la.? Yo explicaba cómo funcionan las oficinas de Google、uh -huh. o de Mac. Tienen un podómetro de 25 minutos. En esos 25 minutos, tú activas un, un control y en esos 25 minutos solamente haces una tarea. No haces ninguna otra tarea. Y después te toman 5 minutos. Y ahí están las mesas de ping-pong a los lados, los flipes, porque todos ven la. ¿Te has fijado que estas oficinas son grandes, que tienen. Canchas de baby, qué sé yo, pero los tipos son enfocados. Tú vas a una oficina y el tipo está escuchando una cosa, está hablando otra, tiene el computador abierto en tres cosas, la compañera al lado le habla, vamos,、uh -huh. no, hay no hay concentración y por, por lo tanto la producción es mala. Este... Seguimos la próxima. Seguimos la próxima información y esto sí que es una cosa rara que va a pasar en este país porque queremos que ponga mucha atención porque la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada, con FUSAM, Ratificó por unanimidad, ah, no, si no, esto es para mí se ponen de acuerdo, para un paro nacional de la salud municipal para los días 13 y 14 de septiembre. La movilización es una propuesta realizada por la Asamblea Nacional de la organización ante lo que denunciaron como escasos avances logrados en los procesos de negociación con las autoridades del Ministerio de Salud. La medida fue adoptada en su reciente、eh, octava conferencia nacional realizada. En la ciudad de Arica, los días 24 y 25 de agosto. Yo tengo la. Voy a ser mal pensado. Tengo amigos dentro de la c o n f u s a n y todo el tema y nos veo, pero soy mal pensado. 13 y 14.、Mm. ¿Ya? Eso para que nadie d i g a que. Están juntándolo con el 18. <risa> pero pasa lo mismo. Y con el 11. Y con el 11. O sea, vamos a tener festonca de, de. Por lo menos ellos aseguraron. Una buena semana. Para que se g u r a n claro. O sea, q se g u r a n una buena semana. Domingo 11, lunes 12 van ¿no、a estar preparándose. 13, 14 en paro. Jueves y viernes. Y pararemos hasta el 20 de septiembre. Me parece muy bien, s e algo... Así crece Chile. No, pero. ¿por, ¿Por qué no lo hacen después? Por ejemplo, ¿por qué no lo hacen el 21? ¿Por qué no, hacen, <risa> ¿por qué no se van a parar entre el 18 y el 19, hijo? Claro. Ay, ay, ay. Asimismo, el organismo señaló que en el 2010 el ministro de Salud, Jaime Mañalich,、eh, se v i n o a firmar un acuerdo con la Organización de los Trabajadores de la Atención Primaria Municipal, en la que comprometió respuestas ante demandas que por años se han años. planteado sin éxito hasta la fecha. Ahora, ¿cuáles son las demandas? Me gustaría saber por parte de la c o n f u s a m c o n f u s a m a ver, vamos a buscar. Pero s o e la misma、no、sé. de siempre. Esto e la misma de siempre, sí, es plata. a、sí, p a a q u í estamos con cosas que mejoren a t e n c i ó n al público y que queremos que.? No, es plata. El paro va. Así dice en su página: ¿eh? el paro va. Va el paro. Bien, cabrón. Prepárense entonces para el 13 y 14. Mira, defensa de salud pública exigiendo al gobierno entregar a salud, a salud los recursos necesarios para atender a la gente como se merece. y、yeah. o lo, lo, lo podría atender pero, bien. Pero, pero es que me, ¿Ah? me gustaría saber qué es lo que se necesita para, atender bien, para atenderlo bien a uno. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Más plata? ¿Eso es lo que estás diciendo? Terminando con la política de asfixiar el presupuesto de consultorio y hospitales públicos, entregándolo a privados.、Hmm. Respuesta satisfactoria a las demandas pendientes: es decir, incentivo al retiro. Estoy de acuerdo con eso.、No. <risa> Servicio de bienestar, complemento de zona. Condiciones de trabajo en z a p u y postas rurales. Esos son los dos puntos como principales. ¿eh? Eh, volvemos, volvemos a lo mismo.、Eh, ¿Sabes qué? El otro día, yéndome muy atrás en, en este asunto de, la, de las movilizaciones, en EMOL entrevistaron a Giorgio Jackson. Ah, sí. Y sabes que una de las preguntas me llamó la atención, pero profundamente, y creo que para muchos, para muchos sacó aplausos. Sobre este paro estudiantil que es apoyado por、eh, los profesores. Y le preguntan a j o r d e Jackson: ¿cómo ustedes pueden estar junto al Ministerio de Educación, junto a los profesores, mejor dicho, junto a los profesores, exigiendo una mejor educación o una educación de calidad si son los mismos profesores que en el gobierno de Michelle Bachelet formaron y tuvieron dos movilizaciones en contra de las reformas educacionales a los、sí. profesores? Cuando se les pedía que ellos tenían que hacer las pruebas, rendir los exámenes de excelencia para saber en qué nivel estaba el profesorado chileno. Y hoy están apoyando una educación de calidad. Entonces, me pareció muy buena la, la pregunta. Lo que no me pareció bien fue la respuesta. Porque Giorgio Jackson no supo responder. Y es más, reculó diciendo, yo tampoco estoy de acuerdo ante ese punto estar muy mancomunado con el colegio de profesores. Sí, mira,、eh, yo no escuché a Jackson, pero escuché a otro chico. Que también lo entrevistaron en la televisión, me parece que en CNN, u n o de barbita, que, el que colocó en jaque al ministro Vitar, al ex、mm, ministro Vitar. Alex ministro Vitar. El c a b r o n bien preparado, y se notaban que las preguntas eran bien c a n t e n t e s Y ahí también pasaba el tema d e l profesor. Dijo, también dijo, lo m i s m o no estamos de acuerdo. Lo que, no, lo que no admitió él es que de alguna forma lo están utilizando los profesores y se dejan querer, porque aumentan la cantidad y tienen, no tienen problemas con los secundarios, los profesores prestan los liceos, no sé si e l mayor h atado e s con eso.、Mm. No,、ah, eh, oye, eh, la chica Vallejo fue entrevistada por un medio argentino y le preguntaron también a o d los políticos, porque le dijeron: Pero usted está reclamando un gobierno de derecha y este es un problema que lo generó el de izquierda. Se lo pregunte a un argentino, no, no estoy、eh, diciendo yo. Y le dijo sí, entonces, ¿por qué marchan con ellos? Porque sabemos que se están aprovechando, pero lo necesitamos. En pocas palabras lejos. Exacto.、Oh, y esperamos que hagan su papel. Hay un animalito que、papel. se aprovecha de las situaciones de, de, de los <risas> demás. Por lo menos, no sé. Se、si、me vino este, tema,、si me viene eh, este a tema a la mente. A ver, ¿eh? a ver, eh. Te invitas a todos las copas. Todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano. Que no tiene trampa, tampoco su hermano. Óigame, mi jo, c u a n o larga te pedo. Te digo las cosas y sigues de necio. ¡Hey! Un para, un parasito, ya nos vamos a la pausa. Ese, ese es molotov. Te, te dicen, eh, Alex eh, nos manda saludos. Dice que ya llegó a la oficina y se ven los puros a u d í f o n o s Yo le digo que tengo un problema de iluminación. ¿Qué? Me dice, No, el problema es la cara. Ah, ah, ah. Ese era el chiste. Y nos d i c e que este <risa> no, con la cara de c o r e a no con la cara de Correa, no, ¿eh? de Correa, no. molotov. Era el t e m a s、sí. Así sí, es. es, molotov. Nos vamos a la pausa, Cristian. Vamos. Pausa, 8 de la mañana con 3 minutos y medio. Ya estamos de r e g r e s o Cinco La palabra Un año más pa' Chile, Un año más pa' Carrasco Crédito. Cumplimos 45 años entregando los mejores productos y seguiremos aprendiendo con el mismo gusto, pues. Estamos tan contentos que no paramos de entregar descuento. Tenemos tanta emoción para entregarle una buena promoción. Ya, pues, amigo Alejandro, tírese una ofertita, pues. Radio para Auto y RT con parlantes incluidos. Puerto UCB, lectura de MP3 por solo 59,990 pesos o seis cuotas de 11,530 pesos. El crédito que más. Le conviene y que nadie se lo niegue. De Futrono hasta c o y l a i u e a y a y a y q u e pura nieve. Feliz cumpleaños, Carrasco Crédito. Que s e a muchos más junto a la familia del sur. Mi amor, qué rica la tortilla de verduras. ¿Te gustó, gordo?、Mm. Qué rico. Porque tengo muchas recetas más. El dato está en la página eligevivirsano.cl.、Ah, Una invitación del programa Elige Vivir Sano y Marcas Asociadas, Gobierno de Chile.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 ¿Ve qué p o r b i ó Yo le dije que iba a faltar can, r e pero usted、sí. no me hizo caso, o v i o ¿Vio? ¿Vio? ¡No va a alcanzar! Oye, vaya, sí. Yo sabía que iba moquear s a d corto, va a moquear s a d corto, va a moquear s a d corto, va a moquear corto. ¡Quítate a la punta del cerro! ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito Banco Estado se ponen con un 18% de descuento en pasajes y supermercados en estas fiestas patrias. ¡Hola, repato! Así es, se ponen con un 18% de descuento hasta el 23 de septiembre en pasajes, supermercados, combustibles y entretención. Tarjetas de crédito Banco Estado, las más convenientes. Más información en bancoestado.cl. No solamente ese marque tranquilo de baña te promete un futuro esplendor. El servicio militar también. Si tienes entre 17 y 24 años, inscríbete al servicio militar en los cantones de reclutamiento a lo largo del país. Servicio Militar 2012, un mejor horizonte. Este es un mensaje de la Dirección General de Movilización Nacional, difundido por Archie. Son las 8 de la mañana, con 7 minutos. País Lobo está en la palabra y tú tienes la información. 8 de la mañana, 4 minutos y medio. Seguimos en País Lobo Radio a través del 101.5 de la frecuencia modulada. Don Cristian Lobo. Sí, vamos a repetir lo que dijimos antes para los flojos. Porque usted tiene... hay varias definiciones para flojo y se lo vamos a decir. Flojo. Según el diccionario, dice que está mal atado, poco apretado, poco ajustado o poco tirante. Venga. <ríe> que es muy débil o tiene poca fuerza. Está a flojito, me e x p i c o Que está muy suelto o es poco compacto. p e r f e c Y esta es una definición que、no、es de este país, pero que es que tiene diarrea. Eso es que. Me... <ríe> Si hay una palabra que me mata, que.、Oh, no, ah, te, perdón, ya no que, la repito. Que me molesta es esa. ¿No puede ser indigestión? <risa> Se aplica <en> la actividad. <risa> ya no. Pero ya sabes, no sea flojo. Y no tenga flojera.、Mm. No, pero hay, hay un eufemismo que u s a m o s los chilenos po, para、ah. decir en vez de esa palabra que no te gusta. No sé, yo, Directo. Yo digo indigestión. <risa>、ah, está indi pero es que a veces no, le, te duele la guata nomás. Po, pero no te duele nada más. No, no pasa nada más que aquello. Les reiteramos que las condiciones de, del tiempo para el día de hoy hay chubascos o va a haber c h u b a s c o durante el día. Acuérdense que el pronóstico para la provincia puede que en su sector no, no, no, no caiga mucha lluvia y en otros sí. Aquí pasa, s o n a o s u f i c i e n t e m e n t e grande s para que suceda aquello. La máxima para el día de hoy: 10 grados, temperatura que se registra entre las 13 y las 17 horas. Viento oeste, noroeste. Con、eh, intensidades desde los 22 hasta incluso los 43 kilómetros por hora, eso del mediodía.、Sí. Ya lo sabe, ya se lo dije. Esas son las condiciones. En la música estaba Cristian Correa.、Y、en tanto, yo le cuento、eh, y quiero su visión deportiva. Hace unos días atrás comentábamos sobre、eh, los 100 goles de Goku, de Rivarola. 100 goles por la Universidad de Chile. Eso te quería preguntar porque a mí no me quedó muy claro. El, esperaba yo el comentario más asertivo de parte del comentarista de televisión, nunca lo dijo. Dijo los 100 goles, hablaba de los 100 goles y todo lo demás. Pero no, no especificó si eran solamente en ese club. o, o、eh, No, Esteban Paredes marcó su gol número 100. No, no pero decía en Rivarola. Rivarola. Rivarola por la Universidad de Chile. 100 goles jugando por la U. Ah, ya. Entonces tiene más a su haber. ¿verdad? Claro,、ah. a, a récord personal de Rivarola, creo que tiene que estar en los 140, 130 goles, por lo menos. Hizo una muy buena campaña junto con Esteban Paredes cuando jugaban en Santiago Morning. Eh, ah, eh, fue, fueron compañeros, Ajá, mira, fueron compañeros de, de, de equipo de Santiago Morning, que hoy está en la última posición de la tabla de la de la primera división. Está con tres unidades. El Nano Díaz、eh, renunció ayer.、Eh, Algo sube porque nos se dieron por enterados los dueños. Exacto,、eh, renunció ayer eh, por, eh, tras la derrota frente a Magallanes por Copa Chile.、Eh, y claro, lo que tú decías, Esteban Paredes logró su gol número 100, pero en primera división, a diferencia de Diego Gabriel Rivarola, el Goku de la U. Eh, el último g r a n h é r o e azul para algunos, para muchos de nosotros. s、eh, q u e en definitiva, marcó 100 goles por la camiseta azul? Eso es una fuerte diferencia porque p o r q u e l o s c o l o son s muy diferentes y l o s r o es 100. Ahí le da la connotación que tiene que tener. pasa cuando uno es ignorante.、Pues. Así es. No se lo ocupe. Chile cayó ayer frente a México por un tanto a cero、eh, en lo que es su preparación. Último partido y de acá. Ya no hay más partidos、eh, para la selección. De aquí ya viene hasta el 5 de octubre que enfrentamos a Argentina、eh, por las clasificatorias al Mundial de Brasil 2012,、eh, 2014. 2 2 0 1 ¿Sabe que el, el viernes, no, el sábado, como te digo, estuve en un aniversario de una padre amiga y me junté con otro comentarista deportivo.、Ah, no me, ah, se me va el nombre, pero él sabe quién es.、Eh, yo le decía, cuando jugó Chile con、eh, España. Me sigue molestando la actitud de Borges. Yo、vale. creo que los, los chilenos nos servimos, nos servimos, opinión personal, p a r t e d e un entrenador pasivo. Que, que mira lo lejos que no se sabe si está entendiendo o no está entendiendo lo que pasa. Y al final, cuando estos muchachos hacen lo que quieren y se vuelve una pelea al final del partido, que lo ha ido bochornoso, porque mal que me hagan el campeón del mundo y todo lo que tú, tú quieras, independientemente de que haya tenido, haberse ha visto envuelto en estos empujones estas chorezas al final. Y demostró la histeria que se, cuando empezamos a perder, digamos, cuando íbamos ganando jugamos á b bonito y no nos no, no importaba nada. Y cuando nos metieron algo, la frustración y todo aquello. Y veía yo nuevamente a Borghi con la mano en la, la pera así, con una cara y, y miraba y no decía nada. No hizo nada, no lo r e t o dijo nada. n Y sabes que me recordó un anécdota de, de, en mis tiempos en que practicaba r t e marciales cuando era chico. Tenía un compañero que quería ser instructor y que lo es. Está en Santiago, tiene un muy alto cargo en u n a asociación mundial de, de, de karate ahora. Y él,、eh, y algunos lo conocen porque ahora es una talla que a lo mejor a él no le gusta que le recuerde, pero como no va a decir el nombre, él、eh, se sentaba contigo y de repente colocaba una mano así en la p e r i r a y decía: Tengo cara de maestro, ¿no? Porque se iba entrenando, había que tener actitud de maestro. ¿eh? Porque no t o d o los. Tienes que serlo, sino parecerlo. Y él siempre jugaba aquello, y él decía: Yo voy a ser instructor y d e c í a c ó m o me veo ahí?、Eh, mira, mira, y esta posición, y hacía.、Mm, y ahí tengo, -toy medita -toy meditando, y decía, estoy meditando, decía, tengo sueño, pero voy a hacer como que medito, quedo bien así. <risa> y él decía: Y a mí me parece que yo, cuando veo a Borghi diciendo así, yo creo que Borghi decía: Oh, media acá,、mm, y ahora, ojalá que no pase nada,、no. y, y tú m i r á mira, mira, mira cómo está mirando Borghi, ¿eh? a Lo que debe estar pensando y todo, hacían las conclusiones. Veía a los, a los analistas deportivos haciendo grandes conclusiones sobre el pensamiento de Borghi y yo tenía la sensación de decir,、no, ojalá que no pase mayores. A todo esto, Borghi se quedó en Europa. ¿Eh? ¿Se quedó, quedó allá? Sí, de vacaciones una semana dijo. Bueno. Bien, pues, perdimos dos. Perdí, perdí, per d o s partidos. ¿Qué te r r i b l e Ocho de la mañana con trece minutos, pasando a otro orden de las informaciones, detiene una chilena sorprendida. Oh, ah, no, esta, la. Detienen a chilenas o r p r e n d i d a orinando en un monumento en Perú. Oye, no hay otra parte e n el... Perú no hay árboles, digo yo, no hay arbustos. ¿Qué l e tiene que ocurrir a orinar a los monumentos? A los menumentos. Menumento. <risa> no se dice m o n u m e n t o se dice estatua. Estuata. A i e a eso pasa porque <risa> ni siquiera puedo hablar mal. Soy tan soy tan,、ah. tan. soy tan bacán que cuando hasta quiero hablar mal no puedo. <risa> Una ciudadana chilena de 51 años de edad, la joven ella. Fue detenida esta tarde, o、ayer. la tarde de ayer, tras ser sorprendida orinando, escribiendo: El pisco es chileno. <risa> Ay, orinando en un monumento en la ciudad de Tacna, en Perú. Según indicó el, el portal Radio 1, un hombre alertó del hecho a la policía luego de que viera a la mujer orinando en un monumento del loire peruano Miguel Grau. ¿Pero es una traición? d <risa> Con、nosotros una tradición, ¿no saben ustedes? Tras ser detenida, el fiscal la puso a disposición o a la imputada se le e f e c t u a r o n pericias psicológicas, la que arrojaron preliminarmente que sufriría un trastorno mental. No sé es qué tal loco para ir a un monumento. El Ministerio Público p e r o n o comunicó la situación al cónsul de Chile, en Tacna, quien dijo: O、oh, toma. Bueno. Oye, pero si fuera así, varios, varios de los que conozco deberían ser psicólogos. Si <risa>、sí、es por. b、eh, ¿Valen e también los semáforos y los palos de luz? <risa> Oye, yo no entiendo, p e r eso te vuelvo a retirar. En Perú no hay árboles, no hay otra cosa. Oye, el fin de semana, volviendo al, al evento aquel, <risa> alguien, como a las una de la mañana, <risa> cerró por dentro el baño. Yo me quedé encerrado en un baño. No, pero cerró por dentro, pero、ah. dejó el baño cerrado.、Ah. Por suerte, grandes arboledas. El c i r c u i t Sí. <risa> era, era esto como cuando juegan a. ¿Cómo se llama? Pinball. No, no, no, no, no, no es esto de las pinturas. Balas de estas p e l e a s Hay un bal. Eso. Porque tú debías correr y decías. ¡Ahí está! ¡Detrás del árbol! ¡Detrás del árbol! <risa> <risa> en otras informaciones,、eh, debido al frente de mal tiempo que afecta a la zona, la ONEMI, Oficina Nacional de Emergencia, decretó alto. Alerta temprana preventiva. Preventiva, preventiva. Alerta temprana preventiva para la región de Aysén. La zona está siendo afectada por un sistema frontal frío con precip precipitación. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, o no! ¡Ah, no! o a s u no! ¡Ah, s no! ¡Ah, r no! ¡Ah, m no! o a e n t a h no! ¡Ah, s no! ¡Ah, no! o a s no! ¡Ah, s no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, t o ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, d no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡A Ah, y también está trabajando en coordinación con el sistema de protección civil para establecer las medidas preventivas necesarias para resguardar a la población. A todo esto, ya que estamos hablando de. Sí, diga nomás. ¿Qué pasa con el caule? O sea, el caule no pasa nada nunca. O sea, con el cordón. <risa> o... u、ah, Es lo que estoy preguntando, pues, Pero ¿qué? con respecto al tránsito expedito, sigue expedito, o sea, pues ahora se puede ir y venir por el caule. Y el caule l va a quedar ahí por un buen rato y hasta que se le ocurra a pagarse, pero según los expertos, va a seguir botando algo de ceniza. Por un, incluso dijeron ahí, algunos por un par de años a ese nivel. ¿Eh? Pero como nosotros tenemos suerte, no nos llega casi nada. Ahora en verano puede que nos llegue algo de ceniza, una cosa poca. Espero que no sea aprovechado nuevamente políticamente para pa hacer campaña.、Eh, no, se te ocurre en este país nunca. Empezar a pedir recursos, una marchita por ahí por la ceniza. Debería haber una marcha en contra de, del volcán o del cordón Caule. e l e Da la idea a estos otros, ¿no?、Y、yo le debería haber una marcha contra eso en este país y en esta ciudad también. ¿Ah? ¿Por qué no ha llegado la ceniza acá? Nos están...、Eh, no, nos miran cómo. ¿Por qué no llega la ceniza acá? Oye, pero. pero una protesta. No, pero por no si... ser tomado en cuenta por el volcán. <risa> Dale nomás, señor. s a b e s que yo quería destacar esto porque una de las cosas que, que me produce como. Siempre un comentario es que el trabajo de las teleseries chilenas, el preámbulo de la propaganda se ve, pero súper buena la fotografía. No hay nada que decir, los tipos hacen un trabajo maravilloso. Y cuando se desarrolla la novela, las tomas son tan fome, s siempre como lo mismo, los mismos planos. Es tan desagradable. Entonces, ¿a dónde va el comentario? Que La... Esta empresa inmensa que es HBO, el canal de televisión, yo creo que uno de los más importantes a nivel mundial que realiza películas, que ha ganado Oscar y todo lo demás. Que ustedes, si tienen cable, deben saberlo porque se lo d i l i g e n en un paquete especial donde están las películas. Decidió hacer la primera serie chilena. Demoraron, creo, como cinco años y todo lo hicieron con el más alto nivel. Cada escena les tomó un mundo. Hacerla y le hicieron lo más posible, pero finalmente、eh, anoche se estrenó a nivel latinoamericano la primera cele, serie chilena de factura mundial. Toma. Ahí, y ahí tiene, y ahí están、eh, los. ¿Está el pelado Ñeco? ¿yeko? Ñeco. Ñeco. Sí, Ñeco. <risa> Ñeco. Ñeco.、Eh, Benjamin Vicuña, está también este, este chico Francisco Reyes, que es un niño este. No, un cabrón, un, un lolo, ese está apareciendo recién. <risa> y el otro es, ¿cómo se llama? este c、no eh, bueno, a b r ó Néstor n Castillana. Néstor Castillana Bueno, destacarlo, s vamos a verlo ya. Esperemos. Bueno, HBO lo va a lanzar en su serie, lo más probable son como 12 capítulos, si m e no recuerdo. Y ya luego veremos a ver si algún canal nacional. Lo pasa para toda la gente, pero la gente que tiene cable y tiene HBO va a poder ver esto que está basado en. ¿Cómo se llama? No sé. En, en drogas, tráfico, todo lo demás. Ya.、Yeah. Ah, reciben el entrenamiento, vinieron equipos profesionales, mejoraron las tomas, espectacular. Así que esperemos que sea así. Ya le vamos a bajar el del internet. <música> No podemos dejar de comentarlo, lo dijimos. Hay que, hay, que to, hay, que to,、mm. hay que toparlo, aunque no lo queramos topar, pero hay que decirlo. Cuando son las 8 o 20 minutos, obviamente usted dirá, no hemos hecho los tontones. No, lo mencionamos, no le vamos a quitar el bulto al tema de los dos días de duelo que ha decretado el gobierno por la tragedia de Juan Fernández. Testimonios dicen que habrían muerto en forma instantánea. Testimonios de accidentados anteriores en la misma isla cuando cayeron. Y decir, sabes que el fin de semana, no, esta vez sí que no lo decís con nombre, pero. Eh, llega un tipo y me dice: <ríe> Pero hay que ver cómo la Armada Chilena, que ha hecho con todo el dinero, yo le digo: Perdón, ¿cómo no hay aviones que acuatizan? Si fueran con aviones que puedan acuatizar, no necesitarían pista. ¿Y de dónde sacaste esa conclusión? Pero lógico, si yo veo en la televisión ahí, como. <ríe> yo le dije: <ríe> Amarizan. <ríe> acuatizar también se puede. Amarizar, incluso también. ¿Amarizar? Claro. Y, el, y yo le e x p l i c a b mire, estimado amigo mío, el agüita es igual que el cemento、mm. a cierta altura. Usted va a tirar un avioncito ahí, lo puede hacer en un lago, en ciertas condiciones, con cierto tonelaje de avión, unas características. Es una serie muy compleja. Pero principalmente, dije yo, por mi experiencia, olitas de un metro son hoyos de un metro que cae uno. Y eso que va a ras del agua. Es muy, muy fuerte el golpe. Por eso es que ahora se habla de que el avión estaría desintegrado. Entonces, imagínense, eh, eh, están entregando parte del c h e n de aterrizaje. Del,、uh -huh. de la, imagínense, la parte más sólida, eso que soporta todo el golpe del aterrizaje. Generalmente, a unos 130, 140 kilómetros por hora se acerca este Twin Otter y golpea con esa fuerza. El pavimento de la pista. Imagínense cómo habrá sido el golpe, en este caso, que eso, más, una de las partes más fuertes del avión, salió volando, destruido. Entonces... Es, es complicado, es complicado lo, que, lo que sucedió, el hecho de que el, el, el avión, el CASA 212, no cuente con、eh, caja negra, no se va a poder saber nunca en definitiva qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las últimas. Eh, conversaciones que tuvo la piloto, la, la teniente en este caso, no con la torre de control, porque hay que recordar que、eh, Juan Fernández, en este caso, esa pista de aterrizaje,、eh, no cuenta con,、eh, con torre de control, sino que por los mismos pilotos que habían llegado anteriormente y con、eh, funcionarios, ayer lo decía el presidente Sebastián Piñera,、eh, se, se comunican a través de banda s ciudadana. s Eh, le van informando、eh, cómo están las condiciones climáticas, sobre todo el viento, que es lo que más complica. Y según un artículo que hoy aparece i en la tercera,、eh, le reproducen、eh, las últimas palabras cuando la avisan desde tierra, desde la pista, uno de los aviones que había llegado anteriormente, que tenga cuidado al momento de aterrizar porque se, se están produciendo vientos muy fuertes, vientos arrachados,、eh, que le pueden complicar. Y ella responde: Sí, correcto, entendido. Entonces. Aquí ya uno puede pensar que la、eh, inexperiencia, no de la piloto、eh, por volar un avión, sino la inexperiencia de llegar a esa, a esa zona tan complicada. Ahora, ayer、eh, comentábamos y creo que, que va a ser un tema de conversación para muchos días más: es necesario hacer una pista ahí en un acantilado que tienes.、Eh, Es difícil para, para aterrizar y difícil para despegar.、Eh, no hay otro sector en Juan Fernández donde poder hacer una, una pista de aterrizaje más amplia, con mayor seguridad.、Eh, porque no solo eso, llegas y más encima ayer mostraban la imagen o la que me tocó ver.、Eh, tienes que bajar un acantilado a pie sí, y llegar a la orilla del mar y tomar una lancha. O sea, si no te mueres en el,、sí. el, si no、te mueres en el vuelo, te mueren en el mar. O sea,、sí. es bastante complicado. Eh, s Escuchaban e testimonio s de gente que no, no había podido salir un mes de la isla porque las condiciones no se daban. Mira, eh, ayer eh, el presidente Piñera en Tolerancia Cero decía que la p i l o t o había ido, creo que un día ante, días anteriores ya había hecho el vuelo y que por lo menos el sargento que lo acompañaba también tenía un grado de experiencia. Escuché a un piloto que había hecho 20 años ese recorrido, parece que el mismo Canal Nacional lo entrevistaba, y él decía que lo más probable es que se haya producido como un vacío. Una pérdida de sustentabilidad. Los aviones necesitan cierta velocidad y cierta cantidad de aire, digamos, y se producen estos vacíos. Y por lo tanto, él, por la baja velocidad, el avión cae en picada y no tiene posibilidad de maniobrar porque no, no hay aire que lo sostenga. Por lo tanto, él atribuía a esa condición, porque acuérdense que intenta una vez, intenta por segundo y la tercera desaparece. Desaparece detrás de un cerro y ahí no se sabe dónde, dónde cae.、Eh, la verdad que. Que uno puede sacar mucho, pero yo quiero irme un poco a la, a la parte de sociológica del, del tema, que es lo que está sucediendo con Felipe Camiroaga. Yo escuché, y no voy a decir los nombres, pero varios comunicadores que estaban bastante molestos, y también algunos otros civiles, por decirlo de alguna forma, o personas comunicorientes, r como a n t e s también se les menciona, que no traje en medio, decir que nadie, todos se preocupaban de Felipe Camiroaga, y nadie hacía recordatorio de, del resto de, lo, de los que habían fallecido. Para mí, respuesta es decir, vamos, el que no, no puedes sentir por alguien que no conoces. Y en cierta forma, Felipe c a Miroaga, todo s lo conocíamos. Entonces, por lo tanto, se, se hace esa unión psicológica. Seríamos gigantes decir, yo estoy muy dolido por lo que le pasó a la piloto, porque en la práctica no. Tenemos un par de fotos de ellas. Porque si, si uno va a empezar a decir, pero es que murió más gente, entonces p r e o c ú p e n s e de todo. Se están preocupando de todo, pero obviamente el más carismático, el, el, el ícono de eso, era Felipe c a Miroaga. Porque si vamos con esa lógica. El fin de semana fallecieron, me parece, como 10 personas d e accidentes automovilísticos. También uno podría manifestar esa familia y decir, vamos, te están preocupando por ellos, no por nosotros. Y lo otro, y yo rescato siempre、eh, en mi dicho, yo creo que cuando una persona, Felipe Camero, en, el, en, en la visión que tengo yo, es un tipo que en la práctica, si hacemos una, una revisión de la farándula, es un tipo que nunca trató de, de, de matar a nadie, no se ve involucrado, trataba de no ser el、eh, mayor show. Y en ese sentido, yo creo que era un tipo que se levantaba no pensando en hacer daño a nadie. Y eso ya, en cierto ámbito, loable. h Yo siempre rescato cuando alguien me dice,、oh, no, pero el tipo es, es mala leche. Yo le digo, mira, cuando tú te levantas y, y, levantas en, en, en, y, y pensando en hacer mal a alguien, eres un tipo de mala leche. Yo creo que en este caso, Felipe Gamero Haga,、eh, y ayer se veían los testimonios, era un tipo bastante buena gente. Al parecer, sí lo era. Y yo creo que de alguna forma él representa a todos los demás que están detrás. Porque si esto no hubiese estado él, hoy día no hubiera. Tengo una visión personal. Hoy día no hubiera sido d o d lo nacional en Chile. No. ¿Ah? Entonces, de alguna forma él ayuda a arrastrar a todo. En que el día de hoy los medios de comunicación estén diciendo todas las listas constantemente, están to a todos repasando sus d a s quiénes fueron. Es gracias a que estaba Felipe Romero acá. No sé si tú tienes una visión diferente. Yo creo que yo comparto plenamente la visión tuya. Uno puede estar、eh, más congojado si una tragedia como aquella, como la que sucedió、eh, con el terremoto, con el tsunami, que que puede que puede afectarlo porque es un hecho de masas. Pero cuando、eh, es un personaje público, cuando es un personaje, cuando es una persona que es tan mediata, mediáticamente potente,、eh, obviamente llama poderosamente la atención y creo que te, te hace sentirlo como uno más. Eh, ya n o pasa a verlo como el tipo que trabaja en la televisión.、Eh, lo pasa a ver, para mucha gente es como un familiar, un familiar muy cercano que, que, que se les va.、Eh, Yo, obviamente, por el tipo de programa que hacía. O sea, los matinales fueron creados para la dueña de casa, para esa señora que se quedaba todo el día en la casa haciendo aseo, que se levantaba más tarde, que hacía el almuerzo y la acompañaban en su horario durante todo el día. Entonces empezaron a tener un feeling. Y yo creo que eso es lo que hoy siente, siente la ciudadanía, siente la comunidad, siente cada uno de, de, de, de los que está metido en esto,、eh, el chileno común y corriente.、Eh, y, eso, y lo que tú decías, o sea, fue una persona que nunca se le escuchó en los programas de Farándula de todos hablar mal de nadie. Se habló muy mal de él y muchas、sí. hablaron muy mal de él.、Eh, Se le, se le vinculó ahí con temas homosexuales, se le, se le habló que t e n í a muchas mujeres, que Felipe Camiroca tenía un problema, que estaba tratando de, de ocultar algo de su, de su sexualidad, por eso nunca con,、eh, concretaba nada en el ámbito amoroso, y un montón de cosas más. Entonces, me parece que、eh, hoy cuando te das cuenta de eso, no sé, uno puede tener pena, puede haberse le caído su lágrima. En mi caso personal, y creo que en el caso de muchos, de gran cantidad de chilenos también, en algún momento ya viendo tantas cosas. Eh, se le cayeron sus lágrimas, pero siempre a mí me queda m me queda en queda e la retina una palabra que me dijeron hace muchos años atrás: Quien más llora no es el que más lo sufre, sino el que más arrepentido e s t á de no haberlo disfrutado cuando estaba con vida.、Mm. Entonces, obviamente, tú ves en la televisión, uno puede ver a personas muy afectadas, como es el caso de Mauricio Correa, como es el caso de la gente que estaba ahí, pero mucha gente que le hizo daño o que habló mal de Felipe Camiroaga h lloraba mucho, sobre todo mujeres. Y lloraban de una forma que les costaba hasta poder reproducir lo que estaban sintiendo. Entonces, eso también va por ahí. Y en el tema de Felipe Camiroaga, creo que se fue. Nunca es bueno nunca es bueno es morir en estas circunstancias, sobre todo para una persona que uno extraña y quiere tanto. Pero creo que se fue en uno de los mejores momentos de Felipe Camiroaga. Sí, yo creo que s inmortalizar. El... Alguien dijo lo vamos a recordar siempre joven. Y, y, y, y yo creo que eso era lo, lo bonito. Yo, de alguna forma,、eh, reconozco que me siento identificado. Yo creo que ambos. Porque con Cristian, estamos hablando en términos de que uno,、eh, siendo ya viejo, sigue siendo cabro. Y en ese sentido, Felipe Gameroaga tenía esa virtud de hacer tontera y, y de salirse un poco del papel, de, de desperfilarse. Uno dice, oye, ya, ya pasaste los ochenta y t a n t o pues viejo, serénate. Y uno sigue igual de, de, de juguetón. Lo otro, que quería ir a un punto que a Cristian le pasó. Nosotros hicimos una reunión antes de salir al programa, cuando, mientras,、eh, porque Claudio iba de vacaciones, entonces entraba Cristian. Hicimos una pauta. Y la gente,、eh, Cristian lleva muchos años en radio. Entonces, la gente lo conoce tanto de v o s q u e cuando lo conoce siente que tiene una cercanía con él.、Mm. Y yo creo que si hubiera sido cualquier o t r o caso, el colectivo no te hubiera dicho lo que te dijo. <risa> que nos subimos al colectivo, vamos pasar un momento para contar esto. Nos subimos al colectivo el primer día y fuimos a hacer pauta maquina. Hay un local arriba porque no teníamos oficina. Entonces, fuimos. Y, ¿Dónde nos juntamos? No vamos a estar en la mitad de la plaza y sentado a la o r i a del toro con un papel y vamos a estar dos、no、penas. Entonces, nos fuimos y tomamos un colectivo. Y el del colectivo llega, se da vuelta y dice: A, a mí, me dice primero, que ah, usted es el de la radio, que si yo e m p i e z a con. Ya, y también se siente muy cercano a mí y me dice: Pero yo, le, yo trabajaba en una empresa y se acuerda que usted tenía un local, sí, sí. Y usted también lo ubico, le dice a Cristian. <risa> y se toma, y me pareció, por eso es que la gente tiene esa cercanía, porque yo hubiera sido otro, hubiera tenido miedo de decirlo. Y el tipo dice: Yo trabajaba para una empresa de telefonía y usted, no sé si puedo contarla todo. Sí, f、eh, eh, u s t e d trabajaba、eh, y r e g a l a b a partidos? Sí, le dice Cristian, sí. Sí, pues sí, yo, usted un día llegó, pero estaba bien pasado, estaba bien <risa> mal. <risa> Entonces, ¿por qué la gente considera que tú, estás, que tú eres s s t tú á que e su amigo? En la práctica, a uno también le pasa, a mí me ha pasado cuando, cuando cuando he ido al campo, la gente, como hago para o c h o medio también, me ubica mucho a l campo y me considera mucho. ¿Sí? Oh. No, y te、no、lleva、considera. a la casa, claro, y considera que tú eres su amigo. Y uno lo agradece, de verdad. Me llamaron anoche. Hay un reencuentro familiar el día de hoy en la localidad de Cancura. Y me llevaron a Cancura para que esté hoy、oh, negro pasara de la casa a saludar a mi mamá. Entonces, porque allá Allá, allá te ubican. Entonces, s Es c o m o simpático? Entonces se produce. ¿Qué será lo de Felipe c a m i r o a g a que es mucho más, que estuvo muchos años levantándose? Había un comentario de un analista del diario. e s e e es la última noticia. Y decía. La mamá de él le decía, es el hombre que me ha visto más veces desnuda. Oh. ¿Por qué lo prendía en, en el dormitorio mientras ella se vestía? Prendía a Felipe que me lo miro. Ahí está. está. Son las 8 y 33. Gracias por acompañarnos en el 101.5 Radio. La palabra, estamos haciendo todos los días País, Lobo, Radio. Atento a lo que puede pasar a las 7 de la tarde hoy día. Atento en el 101.5. Nos vamos, que estén muy bien. Un saludo muy grande, que tengan un bonito comienzo de semana. Y bueno, esto es、eh, un tema que creo que viene al caso, por lo menos en lo personal, un modesto homenaje a este de Cancer Roses, Knocking on Heaven's Door, tocando las puertas del cielo. Que lo pasen muy bien, chao, chao.